Hola, ¿cómo estás, Dani? Hola, Gise, buen día.、Eh, bien, bueno, contentos acá de las actividades que se van multiplicando. En este caso, el Desandando llegó al quinto encuentro ya. El quinto encuentro, muy ansiado、eh, por las compañeras que estamos organizándolo.、Eh, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el Código Civil, desde la perspectiva de género, cómo, cómo se integra la perspectiva de género al nuevo Código Civil.、Eh, y bueno, y. Nada, de socializar esta información、eh, para, para las c o m p a ñ í a s que laburan en las organizaciones, que, que trabajan con, con profesiones afines、eh, y demás,、eh, y básicamente que laburan con, con familias, con mujeres, con temáticas como violencia de género y demás. Nuevo código civil que、eh, bueno, no, no ha sido ampliamente difundido y que de alguna manera. Eh, allí está n la reglamentación de lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que no se debe. Y hay también, obviamente, cuestiones vinculadas a la cuestión de género. Claro, sí, sí, sí, tal cual.、Eh, como todos sabemos,、eh, la Iglesia y, y la Justicia, el Estado, en, en verdad, son quienes.、Eh, reproducen los estereotipos, reproducen también algunas violencias a, hacia. Las mujeres,、eh, y, y bueno y que se haya modificado el Código Civil y en esa modificación que se haya incorporado una mirada de género es sumamente importante. La exposición la va a hacer la doctora Marisa Herrera, que además fue una de las redactoras del nuevo Código. Sí, sí, sí, ella fue una de las redactoras. Eh, eh, en verdad,、eh, bueno, ella es una de las que incorpora.、Eh, No sé, en los artículos, por ejemplo, de, de matrimonio, el tema de、eh, los requisitos para separación y inundidad del matrimonio,、mm. que no sean, por ejemplo, por infidelidad, porque, bueno, o sea, históricamente, es, por eso nombraba la iglesia, ¿no?、Mm -hmm. Históricamente, ¿cómo se, se identifica la, la infidelidad y cómo se. Se hace punible la, la infidelidad por、mm. una cuestión de,、eh, de ser mujer o no.、Mm. Y después de, de responder al cónyuge,、eh, después cuestiones que tienen que ver con los apellidos, que、mm. viene bien desde el orden patriarcal.、Uh -huh. eh, bueno, esas son algunas modificaciones que, que se revirtieron, ¿no? Se revirtió la situación para, para no estar sujeta siempre、eh, a, a, bueno, al apellido del varón, por ejemplo. O a、eh, el permiso incluso de, de separación de、uh -huh. las dos partes. Bien, bien interesante.、Eh, va a haber una primera parte expositiva de la doctora Marisa Herrera, que es abogada,、eh, además investigadora del CONICEP, que va a estar、eh, bueno, compartiendo estos aspectos que mencionás y otros, seguramente más que interesantes, de los artículos que forman parte de este Código Civil. Y una segunda parte que、eh, va, la va a tener más como protagonistas a ustedes, como egresadas de la Licenciatura en Trabajo Social, que va a tener la, la modalidad de taller, ¿verdad? Sí, así es. Sí, en todos los encuentros venimos haciendo dos partes, como mencionabas: una expositiva y l a de taller, donde bueno,、eh, podemos reflexionar acerca de, de la exposición de, de la invitada. ¿Quiénes están especialmente invitados e invitadas a participar estas, en estos encuentros de Les d Andando el Género?、Eh, están invitadas e invitados todos los integrantes de la comunidad y t o d o s a q u e l l a s que trabajan con, con situaciones de violencia, que trabajan con temáticas de género,、eh, y, pero también es abierto bueno, a toda la comunidad,、no、sé, incluso a aquellas que, que por ahí no tienen un laburo territorial o, o profesional respecto a la temática,、uh -huh. eh, que se pueden acercar igual, porque en realidad、eh, la invitación es a deconstruir el género,、eh, a pensarnos juntas. Y、eh, poder armar nuevos caminos、eh, que, que rompan c o estos estereotipos y los mitos acerca de、eh, lo que implica el género, el sexo y demás. ¿Cómo viene siendo la participación en los cuatro encuentros anteriores? Muy buena. ¿Sí? Eh, y no te m i e n t o cuando te digo que participan. Varias organizaciones, estudiantes de las carreras, por ejemplo, de la universidad,、eh, de distintas carreras,、eh, mayormente de trabajo social o de abogacía.、Eh, también participan integrantes de la comunidad en general y hemos tenido、eh, encuentros en donde、eh, participaron más de cien personas, encuentros donde participaron sesenta,、eh, sesenta personas, pero no bajamos de cincuenta personas y la verdad es que eso es súper importante porque también.、Eh, Demuestra、eh, la demanda que hay por parte de la sociedad、eh, hablar sobre estos temas, de、uh -huh. ¿no? eh, hablar de eso. Muchas gracias, Yami. La verdad que nos pone felices que se vayan cumpliendo las expectativas y son, como decíamos, muy necesarios. Estos espacios no, no son habituales. Incluso pensaba、eh, para quienes、eh, tenemos algún tipo de tarea docente, ¿no? que muchas veces uno se encuentra、Bien. intentando desarrollar.、Eh, Este tipo de, de, de temas en el aula, y a veces lo que falta no es voluntad, sino herramientas. Y este tipo de encuentros, como el Desandando de Géneros, colaboran fundamentalmente en eso. ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por, por el trabajo que están haciendo. Y, y nos vamos a, a encontrar solamente charlando respecto de cómo viene la última p a r t e c i t a del año con este Desandando. Sí, sí, sí, obvio.、Eh, muchas gracias a vos por, bueno, una vez más difundir, a, a ustedes, a la TINCU, por una vez más difundir、eh, este tipo de actividades. Y... Y bueno, y esperamos que puedan participar también.、Eh, es un lindo espacio para compartir. Ojalá podamos acercarnos un ratito, aunque sea mañana 26 a las 5 de la tarde. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Chao.